Zumalacarregi Museoa y Radia. Radio Museo Zumalacarregi. Bueno, pues en Astepruetán ha llegado uno de los momentos más esperados para muchos de nuestros oyentes. Ha llegado el momento de acercarnos hasta el Museo Zumalacarri de Ormais y charlar con Xavier Queregeta. Lo hacemos, como sabes, cada sábado y hoy, evidentemente, pues no va a ser menos. Xavier, buenas tardes, Arrachal Hola, Arrachal León. Bueno, pues hay que ver cómo pasa la semana, ¿eh? Parece que fue ayer cuando hablábamos del Versolar y Chaun y aquí estamos de nuevo. En este caso, eh, creo que también para hablar de un personaje muy curioso, ¿no? Cuéntanos, ¿quién va a ser nuestro personaje de hoy? Sí, curioso y además muy difícil de contar porque, bueno, hay que decir que lo que digamos hoy, pues, en fin, la mitad igual no es verdad y la otra mitad es mentira porque los datos que tenemos son muy confusos y, y muy poco demostrados y, bueno, porque el propio protagonista, que es Eugenio Aviraneta, Eh, pues él mismo se encargó de de tergiversar su propia historia, entonces es muy difícil, pero bueno. Mmm es muy interesante. Uh -huh. Aunque no sea verdad, eh, tal vez la verdad no la conozcamos nunca y tal vez pueda estar más interesante, pero bueno, no me forma, parece De todas formas, no es la primera vez que nos pasa algo parecido, ¿no? Ya ha habido eh, en anteriores eh, ediciones de este espacio algún personaje que no teníamos muy claros si y todo lo que se contaba de él era cierto o no. Sí, sí. Es que se habla mucho de la historia como ciencia, pero a veces es tan difícil contar la realidad ya porque en su misma época, en su mismo tiempo, cuando estaba viviendo, estaba todo tenga un fuso, que es, es muy difícil, desde luego, dejar las cosas claras. Pero bueno, al fin y al cabo eso también es parte de la historia. Eh, eso es. Bueno, estaba pensando yo, eh, eh, Eugenio Aviraneta, ¿se trata del mismo Aviraneta de Baroja o no tiene nada que ver? Eh, sí, sí, es el mismo. Eh, se inspiró en este personaje. Precisamente por eso, al ser de un personaje literario, eh, se mezcla muchas veces eh, muchas veces la realidad y la ficción Y, y bueno, es por eso nos resulta más difícil todavía, pero por otro lado se le da mucha gracias. no lo eligió por casualidad Barojas sino no lo eligió, y bueno, incluso tiene escritos 22 volúmenes sobre él y, y están englobados en la serie eh, eh, historias de un hombre de acción y bueno, ya el propio nombre lo dice todo va a ser sobre todo un hombre de acción uh -huh. ¿Y, ¿Y va a ser sobre todo un hombre más literario cinematográfico que histórico? O... Bueno, tuvo mucha importancia histórica ¿eh? otra cosa es que no sepamos distinguir muy bien qué es realidad y qué es literatura pero importancia histórica en su, en su época la tuvo muy importante, ya digo que tal vez incluso fue más importante lo que no conocemos que lo que sí conocemos él uh -huh. eh, eh, Nos decías antes que incluso llegaba a falsificar su propia documentación ¿Había algún motivo con reto para hacer esto? Eh, sí, sí sobre todo era pues para crear confusión eso lo hizo, bueno, lo hizo bastantes veces, pero sobre todo en la primera guerra carlista, en la que él tomó parte, y ya lo vamos a ver, en el lado de los liberales, y bueno, incluso él mismo le llamaba el Simancas, el Simancas es un archivo de Valladolid importantísimo que tiene tantísima información y él también creó tanta información falsa para crear confusión entre los carlistas que él mismo lo llamaba el Simancas a ese archivo falso que él creó Y eh, Eugenio Ávila planeta, ¿a qué se dedicaba en concreto? Bueno, se dedicó a muchas cosas, pero se le llama sobre todo un conspirador, se dedicó a conspirar, es decir, a, a estar creando constantemente estas situaciones de, bueno, de, de esperanzas, de revoluciones, de, de mentiras, de intrigas, de, de, de, in, de intentar intervenir en el poder, en las guerras, en todas partes. Y, la verdad es que hizo mucho. ¿Y era conspirador eh, por alguna circunstancia concreta? ¿Algo le llevó a, a, a ello? O... Bueno, la verdad es que ya la propia época era muy muy propia para los conspiradores. Aparte porque los medios de comunicación eran muy lentos y lo permitían. Es que vivió precisamente en una época revolucionaria. Hay que decir que nació en 1692 es decir, cuando está ya la Revolución Francesa en, en pleno auge. Nació en Madrid, aunque sus padres sean guipuzuanos. Y luego murió también en Madrid en 1872, pero realmente se crió... En Irún, eh, su madre era de Irún entonces fue a casa de un tío suyo un tío materno, a aprender a aprender francés y a aprender el oficio de, de comercio, como su tío y entonces ahí, estando precisamente muy cerca de Bayona, a donde va muchas veces a comerciar pues es ahí donde aprende no solo el oficio, sino que aprende todo esta, este mundo revolucionario tan interesante que está surgiendo entonces, y mm, eh, en que va a marcar su vida. Eh, marcaría su vida también el hecho de, de vivir durante una larga temporada en Irún, ¿no?, en una localidad fronteriza. Exactamente. Ahí aprendió no solamente el comercio, sino todas las idas y venidas que hubo. Bueno, es, un, es muy difícil de estudiar, pero muy interesante. Hay un... bueno... Un, ...unos años de espionaje... ...porque claro, por otro lado en, en España... ...estaban prohibidas cantidad de libros que venían de Francia... ...le tenían un miedo espantoso a la revolución... ...y el sin embargo va a estar ahí precisamente... ...al lado de los revolucionarios... ...ya incluso cuando era un chaval... ...debió, debió fundar una asociación secreta... ...muy propia de estos tipos de revolucionarios... ...el Aventino, con otros iruneses... ...entonces ya desde muy joven... ...desde muy joven estuvo, estuvo en la salsa política. Uh -huh. Y... Um... Situándole políticamente le podemos eh, considerar como un afrancesado, ¿no? Bueno, políticamente, ideológicamente sí es, es liberal, afrancesado en ese sentido, sus padres también lo eran, pero bueno, luego cuando llega la guerra napoleónica y los soldados bueno, invaden toda la península, ...entran por Francia hasta por, hasta Portugal... ...él se va a poner en contra... ...se va a echar a la guerrilla... ...como ya hemos visto con otros personajes... ...y empieza con el cura Amerino... ...que es un guerrillero también... ...pero este es terriblemente reaccionario... ...es no solo antifrancés... ...sino anti, antiliberal... ...rabioso antiliberal... ...entonces ya al final de la guerra... ...él se va a ir con el empecinado... ...que es otro guerrillero... ...que es antifrancés, por supuesto... ...pero no es antiliberal, es liberal... ...y al final va a acabar con él... ...y al final, claro, cuando viene Fernando VII... ...y vuelve el absolutismo... ...todos estos guerrilleros liberales... ...van a tener que salir huyendo... ...huyendo y, y viajando por medio mundo... ...porque eh, nuestro protagonista de hoy... ...fue un hombre bastante aventurero... ...en ese sentido, ¿no? Pues sí, sí, estuvo... estuvo ...bueno, aparte de estar eh, por Europa... ...en Portugal, en Gibraltar... ...estuvo en Marruecos... ...estuvo en Grecia por cierto son países en los que están dándose también muchos cambios, Grecia a los pocos años se va a independizar de Turquía estuvo en América también, en México que también se está independizando en estos años estuvo en, en Nueva Orleans, en New Orleans, que hay que decir lo que es New en inglés, uh -huh. es muy nuevo también porque en 1812 cuando se incorpora a los Estados Unidos, hasta entonces había sido una colonia francesa, estuvo en La Habana estuvo, bueno, estuvo en mil sitios y en todos salseando y en todos intrigando y, y de muchos de ellos saliendo corriendo. Vamos, que, que fue un hombre muy, muy viajero, aunque mmm, yo me imagino que Eugenio Aviraneta no hacía estos viajes en, en plan turístico, ¿no? No, no, no, para nada. Estuvo, pues, exactamente intrigando, intentaba hacer de todo. Por ejemplo, en México, eh, cuando ya se había independizado, volvió y tenía la intención de, bueno, de crear una expedición militar española, no para reconquistar México en el sentido tradicional, sino para hacer un, bueno, una especie de golpe de Estado, un golpe de fuerza en el que pondrían a un ...a un líder, un presidente o a un rey o a un príncipe... ...que sería mexicano pero sería partidario del gobierno del gobierno español... ...es una especie de gobierno títere... ...después, por cierto, que ha habido muchos en Latinoamérica... ...tampoco él fue de los primeros y fracasó... ...pero bueno, no era una idea tan absurda... ...porque al final los franceses sí que van a hacer algo así con Maximiliano... Uh -huh. ...que por cierto también acabó bastante mal, pero bueno... Es... Eh, ...es todo este, este, este periodo de, de idas y de venidas tan tan complicado. Es cierto que, que uno de los mayores éxitos de, de nuestro protagonista de hoy... Eh, ...lo consiguió en la carlistada... Sí, sí, eso es, porque él anduvo, bueno, pues anduvo por muchos sitios intrigando, muchas veces tenía que salir corriendo, no solamente en la, después de la guerra napoleónica, también después, incluso en España, pues anduvo en Málaga, en Canarias, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, y en todos los sitios salía más o menos corriendo, pero en la guerra carlista él es un liberal muy convencido, es de muy joven y va a tomar parte, no va a tomar parte con las armas, porque en las guerras es lo más aparatoso, lo que más nos llama la atención pero en todas las guerras aparte de los hombres matándose, eh, pues hay otra guerra, otra guerra mucho más oculta, pero muchas veces más importante, aunque es difícil de medir que es esta guerra que se hace pues en la retaguardia, en Bayona por ejemplo, que es un, una ciudad que está muy cerca del frente de combate y que es donde bueno, se hacen muchos pactos, hay mucho contrabando, hay mucho espionaje, hay muchas cosas de estas, y el va andar por ahí y banda sobre todo sembrando cizañas cuando crea todos estos documentos. ...falsos que hacía mandar pues a los generales carlistas... ...como si vinieran de, de otro general carlista creando confusión... Eh, ...creando envidias, eh, bueno pues salseando, uh -huh. salseando y con bastante éxito. Sí, pero Javier, en, en la carlistada eh, él estaba a favor de los liberales, claro, ¿no? Sí sí. sí, sí, estaba a favor de los liberales, lo que pasa es que él precisamente... ...para crear más confusión a veces tomó el papel de vamos de, de carlista... ...incluso escribió un texto eh, en euskera, escribió bastantes, pero en, en euskera escribió uno... ...que se titula... ...Euskaldo necazare batek ojalatero batí escribitzen dion carta... ...y es una carta que escribe haciéndose pasar por, por campesino... ...un campesino vasco... ...que son al fin y al cabo los que están llevando adelante esta guerra... ...que son también las su vez las víctimas... ...que más están sufriendo en esta guerra... ...y es una crítica que hace este carlismo popular... ...frente al carlismo de los ojalateros... ...les llamaban ojalateros a los de la corte de don Carlos... ...que eran bueno unos individuos que por lo visto estaban todo el día quejándose... ...ojalá si se hubiese hecho esto, ojalá si se hubiese hecho lo otro... ...y entonces de ahí les vienen lo de ojalateros, no sé si eso es verdad... ...pero sí que había diferencia entre este carlismo popular... ...que es el que lleva la guerra pero el que la está sufriendo... ...y este otro carlismo bastante más elitista... ...y que muchas veces estaba mal mirado... ...por ejemplo el propio Tomás Tomalacárragui... ...que acaba muriendo en la guerra... No, ...no le gustaba nada este este sector del carlismo... Mm -hmm. ...pero bueno, él no lo escribe porque sea un campesino vasco... ...que de verdad lo está sufriendo... ...él lo escribe precisamente para crear la confusión... ...y el desánimo entre estos campesinos... ...y diferenciarlos de esta corte carlista... ...y bueno, con la extensión conseguir que se acabe la guerra... Mm -hmm. Así que, ojalá, ojalá, ojalatero, ¿no? Exactamente, ojalatero. Bueno, y no es esto lo más gordo que él escriba, y no lo escriba como un genio Viraneta, sino que incluso lo hizo en nombre de Fray Ignacio de la Raga, que no es un seudónimo, sino que es el nombre bueno pues de un, de un fraile que existía en verdad y que lo hace precisamente para que los carlistas piensen que lo ha escrito él y bueno pues eh, bueno desvía la atención ¿no? hacia otro lado y bueno este fraile Ignacio en se tendría que, que bueno que excusar y que demostrar que él no lo había escrito y, en fin Ah, utilizaba, eh, utilizaba el nombre de, de un fraile que, que existía eh, realmente. Sí, sí, sí, sí. hace Bueno, se hace pasar por él para, bueno, pues para eso, para crear más confusión todavía entre las líneas carlistas. Uh -huh. Y bueno, mmm, ya digo, es muy difícil saber hasta qué punto estas cosas tienen efectividad, porque claro, no consta, y cuando él mismo escribe y justifica sus acciones, pues claro, a saber lo que nos está contando realmente. Claro, y, y realmente, como como has dicho también al principio, eh, el personaje es posible que, que parezca más literario que histórico, ¿no? Exactamente, pero sí, eh, sí que tuvo parte, aunque no sepamos muy bien qué es exactamente lo que hizo, sí que tomó parte, incluso tuvo también un proyecto de, de secuestrar a don Carlos, que decía que, bueno, que aunque no se llegara... a A, a concluir, que no llegaran a secuestrarlo Bueno, por lo menos creaba mucha confusión Y le creaba mucho miedo Porque veía que se podían acercar mucho a él mm -hmm. Incluso o hacía surgir pequeñas machinadas Pequeñas revueltas populares En ciudades que ya estaban en manos de los carlistas para, pues Para distraer la atención siempre Y para pues para liar y para confundirlos y para que al final se pegaran entre ellos que, que es al final lo que pasó y el abrazo de Bérgara fue un abrazo que se dan entre liberales y entre carlistas pero un sector de los carlistas que acepta esta guerra porque hay otro sector pues don Carlos y otros muchos que, que no lo aceptan y, y se exilian mm -hmm. y en fin, mmm, ya digo que es muy difícil calibrar hasta qué punto lo hizo bien o mal, pero muy mal no lo haría porque en cuanto se acabó aquí la guerra carlista se fue a Cataluña que todavía seguía hacer este mismo trabajo. Bueno, o sea que trabajo mejor no le faltaba, ¿no? Sí, sí, trabajo no le faltaba. Lo que pasa es que luego después de la guerra, cuando ya ganan los liberales, los liberales entre ellos también había diferentes facciones y ahí andará él también, bueno, pues se dice que si esparto lo quería fusilar también que sin Narváez, que es otro liberal moderado que sustituyera a Espartero, que si lo quiso hacer ministro, por lo visto no es verdad ni una cosa ni la otra, pero bueno, tampoco sabemos hasta qué punto son mentiras. Y, ¿Y no le faltaba trabajo porque a nivel laboral tenía pocos competidores? Es decir, ¿en aquella época había mucha gente que se dedicaba a eso de conspirar o, o el de Aviraneta era un, un caso casi casi único? No, no, seguramente había muchos. Era toda una época muy complicada y eso de conspirar la verdad es que se llevaba mucho. Hubo muchas en tonas, pues a favor de los liberales en contra de los liberales entre los liberales o entre los carlistas se llevaba muy mal, bueno, es toda la época es así, lo que pasa es que este destaca todavía más que los demás mm. Personaje muy curioso, como ya nos anunciabas al principio de, de la entrevista Eugenio Aviraneta, que hoy ha sido el protagonista de nuestro tiempo de radio un tiempo de radio que va llegando ya a su final pero que lo va a hacer como siempre con música ¿Qué nos eh, has preparado para hoy, Javier? Pues es una pieza musical bastante curiosa, sobre todo porque ...refleja muy bien toda esta complicación que se está dando en toda esta época... ...aunque bueno, afortunadamente esta vez el resultado es muy bueno... ...que es una pieza musical, es una rivaldeira, es una pieza portuguesa... ...es una pieza portuguesa y además se nota bastante portuguesa... ...pero con influencia de las contradanzas y, y de otras bailas de, los, de las cuadrillas... ...y otros bailes franceses, una bueno, la contradanza a su vez eh, viene del inglés country dance es decir, es una, una danza popular, una danza de, del campo, que luego, a partir de los soldados napoleónicos franceses, cuando invaden toda Europa, se extienden también por toda Europa esta música. Ya comentamos alguna vez con Spoz Mina, creo que era, como pues en la música popular vasca, pues en la sagardanza, por ejemplo, se veía la influencia de, de música militar francesa. Uh -huh. Bueno, pues aquí estamos viendo también cómo estos soldados franceses que se acantonaron en la zona de la mitad y norte de Portugal, sobre todo, pues aparte de, de hacer la guerra, que fue lo peor, bueno, pues también dejaron una influencia musical que es bastante más agradecida, una musical que a ellos a su vez habían recibido de los ingleses en el 18 y que ahora la expanden y que luego en, eh, no solamente en Portugal, en España y en otros sitios se va a hacer muy, muy popular, y bueno, es esta. Y además, no solo eso, sino que introducen otro elemento popular que es el banjo, que es en principio un instrumento bastante más característico de los Estados Unidos, pero que también se ha extendido. Entonces es una pieza un poco como aviraneta, que ha estado por todas partes y que ha dado un resultado final, que es el que podemos oír hoy, que Es una pieza, por otro lado, tradicional. Por tanto, una rivaldeira portuguesa que nos sirve hoy para despedirnos. Bueno, pero antes de la despedida, eso sí, eh, vamos a adelantar, si te parece, cuál va a ser el personaje de, de nuestra próxima semana, el, el próximo sábado. ¿De quién vamos a hablar, Xavier? Sí, vamos a hablar de José María Murga Mugartegui, o más conocido como el Moro Vizcaíno. ¿El Moro Vizcaíno? Sí, Moro y Vizcaíno, ya vamos a ver cómo lo puedo hacer. Bueno, con esta presentación ya promete mucho el, el personaje del cual vamos a hablar la próxima semana. Eh, esperaremos hasta entonces. Javier, un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente vosotros. semana. Adiós.